Todo Santiago, día. ¿cómo te va? Todo muy bien, ¿ustedes cómo andan? Un feliz viernes para ustedes para Diego, para Noé, para María, para Fabi eh, y Fabi, arranco si te parece con, con la noticia no de, de estar San Martín, cerrando ya el tema de entrenamientos previo a lo que será la primera jornada de Grupo C eh, de la Liga de Latinoamérica de Maldivia y podemos decir, Seba, con la buena noticia que finalmente llegaron Guti y Robert, que tuvieron complicaciones ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ya por lo menos estamos los 10 y bueno si bien no pudimos preparar, hoy llegaron justo hace un rato eh, Ligus, llegó a la madrugada. Así que cansados, pero bueno, acá estamos los 10 para afrontar un partido histórico para para el club. La primera vez que tenemos este torneo, así que qué bueno, a pesar de estas cosas, con, con la ilusión de hacer un buen juego hoy, que es lo que nos da la posibilidad si ganamos de, de ir por la clasificación después los dos restantes. Así que me parece muy importante hay que estar por encima de, de lo que pasó y, y meterle la onda positiva para para poder hacer un buen juego hoy. Podés contarnos y contarle sobre toda la gente qué pasó, ¿no? Con esos do, dos pilares de, de San Martín que no pudieron llegar con ustedes, que sí. tuvieron que reprogramar los vuelos y que llegan recién hoy muy sobre el pulso de lo que se da en primer juego. Nosotros salimos el martes a la noche y, bueno, problemas en migraciones también diferentes, problemas la verdad no sé bien qué es, solo eso y tratar de reprogramar y buscar. Después hay algunas reprogramaciones eh, de, de vuelos que, que no, no se dieron bien y tuvieron que pasar una noche. Bueno, el día ayer no durmió en una cama, estuvo en el aeropuerto porque llegó la madrugada a Santiago y después salía temprano por acá. Y y sí, bueno, lo hizo en Córdoba un día y así medio cortado. Pero cuál fue el problema en sí, no sé, tengo 12 migraciones. Bueno, se va hablar del sueño de estoy viendo acá con San Martín, este primera competencia internacional primera liga de las Américas con 10 jugadores finalmente no pudiste tampoco meter refuerzos, no eh, no no, ya sabíamos hace si bien estuvimos buscando y viendo las posibilidades el club se buscó y no no, no lo pudo hacer tampoco por por bueno por el tema económico eh, entonces ya decidimos ya sabíamos, hace las últimas tres fechas de que jugamos en Argentina sabíamos que era ser el equipo que iba a estar acá, entonces ya empezamos a practicar variantes de acuerdo a eso. La última parte, ahora te paso brevemente con Fabián Pérez, si no, Elía Ormán. Eh, no sé si sabés, pero para las ánimas la final del mundo, para San Martín, ¿es lo mismo hoy, la gran final? Eh, ¿Esta noche, en el, en el último turno? Sí, como dije, el primer el primer punto eh, es eh, muy importante porque te da posibilidad la final. Hoy es con las ánimas y nosotros, si queremos tener chance de clasificar, es muy importante ganar hoy o, o es, es casi indispensable ganar hoy para después luchar cuando el San Lorenzo o Mozi ir viendo cómo cómo sale el resultado de hoy de ellos también y tenerlo en cuenta. Por eso para nosotros es lo que nos permite el objetivo de clasificar es ganar hoy. Sabemos que el local con la gente que está reforzado bien, ha traído tres, dos extranjeros y tres jugadores eh, que son de otro equipo, o sea, está bien, yo los conozco y es un equipo que Y lo hace bien, que tiene mucho poder de gol, sobre todo, ofensivamente son buenos y defensivamente es por ahí donde nosotros tenemos que poder atacarlos. Pero sí, para nosotros es una final, para un objetivo que queremos también y lo estamos tomando de esa manera a pesar de de los imprevistos que tuvimos. Javi, ah, no, les dejo pasar una pregunta a cada uno a Seba, que ya se mete enseguida con el entrenamiento previo al partido con las Santa Bueno, primero saludarlo, este desearle lo mejor para, para esta noche y preguntarle qué, qué vio de Ánimas y cómo cómo se le juega a, a este equipo, qué, qué cartas importantes o qué jugadores importantes le vio a Ánimas para, para enfrentarlo hoy. Eh, mirá, es un, un equipo muy ofensivo que depende mucho de eso, Morales es un jugador muy determinante, ha salido campeón desde las últimas ligas y es que maneja bastante los equipos de acá y los lleva a un temperamento para, para campeón eh, y después los extranjeros que tienen mucho poder de gol, que atacan mucho el aro, que por ahí no son tan disciplinados tácticamente pero cada uno en su función tiene mucho gol, entonces es uno de los puntos que, que tenemos que contrarrestar, frenar las características de uno contra uno y frenar Eh, los contraataques de ellos me parece puntual y después poder atacarlo eh, ofensivamente rápido porque quedan bastante desordenados son los puntos, porque sí también es un equipo nuevo que, que tenemos que tener en cuenta que no que, que no es tanto lo que hemos visto en los videos porque hace una semana están juntos, ¿no? Claro, y eh, la última y ya ya te, te liberamos como para que puedas este ir a practicar con el equipo. Eh, con respecto a a, este, a lo que dijiste antes, ¿no? ¿En, ¿En cuánto influye ganar este partido para lo que resta del cuadrangular? Es sumamente importante, o sea, yo creo que influye nuestra clasificación. Hoy nos jugamos un 50% de ella y después los otros dos partidos tenemos que conseguir los otros. Me parece que hoy si perdemos eh, va a ser muy difícil clasificar y lo sabemos, así que bueno, estamos metidos que este es el primer juego, el primer paso para tener chance hasta el último día contra el último campeón y subcampeón de la Liga de las Américas, que es muy importante. va lo mejor para lo que viene, eh, ojalá que puedan, puedan meter una victoria, estaremos haciendo fuerza tanto por San Martín como por San Lorenzo. En este, en este cuadrangular lo mejor para vos, eh. gracias por el contacto dale, un abrazo grande, eh, nos estamos viendo un saludo a todos por ahí dale, dale, la palabra de Sebastián González eh, Santi, este, minutos antes de, de entrar a, a la práctica con el equipo, bueno, contanos un poquito qué está pasando ahí bueno Fabi, le hacemos, obviamente el contacto a Sebastián González, que ya se pone a, a dar órdenes al equipo, por un lado Sanzotera, Fajiano Hitz, Peksovic, Alorda eh, Junio Peralta, de la otra mitad de cancha Están tirando a lado Robert, solana y Cabrera, ¿no? El equipo de San Martín que vino a Valdivia, bueno, como contábamos antes en un trepo de radio, le escuchamos a Ceba con muchísimos problemas, eh, porque no solamente vinieron cortes, sino que además dos de sus figuras eh, no pudieron llegar a tiempo, no tenían con el equipo, recién ahora se suman a esta práctica previa a lo que será el último partido de esta noche, ¿no? El, el segundo turno en el, en el cual enfrentan a, al equipo local que se viene muy, que vino muy reforzado, ¿no? Claro. Sí, imagino que, que eh, obviamente el equipo ha apostado, en la gente del equipo, la que está fuera del rectángulo, que ha apostado económicamente a armar este cuadrangular, imagino que no habrá descuidado la parte deportiva y ha metido mano en el equipo para tener este una chance importante de poder competir, ¿no? Sí, sin duda. Este club de las que empalmaron 15 triunfos seguidos hasta antes de perderse hace muy poquito nomás en la Liga Chilena, pero son el mejor récord de la temporada, ya se jugaron el número uno de la Conferencia Sur, eh, campeón de la Copa de Chile, el último campeón de la Liga Nacional, y que además sumaron a préstamo a Mani Suárez, eh, uno jugador de selección, al igual que Sebastián Suárez, el ex Peñarol, ¿te acordás? El Chapa Suárez, que pasó por la Liga Nacional. Sí, sí, sí. A Martín, sí, Perdomo, sí, sí. A, a Martín Perdomo, un uruguayo que está en muy buen nivel también acá en esta Liga, en esta Liga Chilena, y un recordado jugador porque... Durante sus pocos partidos que jugó en comunicaciones, la verdad que tuvo números impresionantes. Me estoy hablando de Jay Jay Moore, que ya lleva una semana con el equipo, si bien fue anunciado recién el día martes, ¿no? Así que estos fueron los responsables con los cuales Lucas Zurita apuesta a hacer historia, ¿no? Con este equipo chileno en la Liga de las Américas. Buenísimo. Eh, contanos un poquito cómo está el clima, eh, cómo va la venta de entradas, cómo es el estadio, algo anticipaste en tres por tres Radio, pero, como dice Mirta, el público se renueva. Perfecto, Estamos, vamos a dar un poco de, de indicación. Estamos en el Coliseo Municipal, Antonio Azumeli, que me recuerda muchísimo a Carlos Ceruti, ¿no? Eh, este, este coliseo tiene más de 50 años. Las entradas están a la venta a muy buen ritmo. Obviamente se espera mucha gente local no y, y brasileña. Me dijeron que mucha gente brasileña vive y viene para acá seguido, así que eh, veremos después qué sucede. Las entraban van de 4.000 a 7.000 pesos chilenos, que en dólares serían de 6 a 10 dólares. Eh, la capacidad de 4.000 personas, hoy el clima amaneció prestito, eh, igual que las noches, las noches hay que abrigarse porque baja bastante la temperatura, pero me dicen que en un rato nomás más eh, estaremos casi rozando una máxima de 30 y pico de grados eh, en dos días. Ah, bien. Así, acá en Valdivia, dicen que son los más altas temperaturas de, de todo el verano, te diría. Así que veremos cómo afrontamos esa esos dos mi microclimas dentro de uno, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eh, estuviste trabajando en la previa, ¿cómo fue la presentación? ¿Con quién charlaste? Bueno, a, a, arrancamos con San Martín le en cuenta que vino entrenar íntimo. Eh, si querés, podemos escuchar al gerente deportivo de la Sánima, ¿no? Que hacer en la gala, que, que hubo la noche en el Hotel Dream, que no es el oficial donde para los equipos, sino que ahí eh, hay un casino muy importante de la ciudad de Valdivia y ahí se llevó a cabo la gala con los equipos, que en este caso... Había más dirigentes y entrenadores que jugadores, ¿no? Pero podemos escuchar primero entonces la palabra del de gerente deportivo Carlos Moraga, contándonos un poco todo lo que fue el armado, no solamente de cuadrangular, porque recordemos que Saloneso también había licitado para quedarse con esta con esta sede, pero finalmente vino a Chile. Eh, y un poco sobre las ánimas, el club de barrio, como llaman ellos, que tiene a un misionero dirigiéndolos y que viene dominando la ánimo de Chile. Perfecto, vamos a escuchar entonces a Carlos Moraga, gerente deportivo de las ánimas de Chile, hombre fuerte en la organización que este bueno, elicitó el torneo este cuadrangular lo ganó y esto le explicaba a Santiago Ortega en Valdivia en Chile donde hoy debutan tanto San Lorenzo como San Martín de Corrientes.